Sí, lo veo muy importante lo que, lo que explicas ahora porque se ve que están cortando ahora por ejemplo en el caso de españa están cortando un poco todo, todos los ingresos y, y con el nivel de paro que hay en el país se, no podemos aceptar que tanto, tanto dinero se va para el pago de la deuda por eso los movimientos sociales, tienen que actuar en, en contra de todo esto. No sé cómo lo ves. Sí, creo que es importante para los ciudadanos eh, cuestionar eh, este pago de la deuda que se hace una prioridad en todos los países y es importante que se pregunten dónde vienen esos déficits y esa deuda, para qué sirvió. Y Y, y si analizamos la política de, de casi todos los países europeos con algunas diferencias, pero la lógica es casi la misma, vemos que desde los años 70-80 se ha implementado una política fiscal muy eh, injusta. Que se ha subido se han subido los impuestos indirectos como el idea que es el impuesto más injusto eh, se ha bajado lo, los impuestos sobre los altos ingresos sobre las la, lo, los beneficios de las empresas y todo eso y eh, esta política fiscal ha, ha incrementado el déficit y por eso los gobiernos tuvieron que eh, que tomar prestado dinero y eso es una razón de, de esta deuda que, que no viene de, de nada que viene de una de una elección política consciente de las de, de los gobiernos y de las clases de las élites y, y por encima hubo lo, los paquetes de de ayuda a los bancos, ¿no? Sí, eso es... Eh, bueno, en la actualidad, más recientemente, con la, la crisis que, que, que comenzó en 2007-2008, claro que se agravó el déficit porque eh, hubieron planes de rescate a los bancos, sí. Y esos bancos se han, se han rescatado con dinero público, es decir, con el dinero de, la, de, de los ciudadanos, con los impuestos de los ciudadanos, Aunque estos mismos bancos fueron los que provocaron la crisis, eso es una locura desde mi punto de vista y desde el punto de vista de mucha gente. Y, y bueno, esta crisis financiera eh, ahora se ha transformado en una crisis económica eh, y social y con todo eso la, la recaudación de impuestos ha disminuido y, y con, con eso también se ha agravado el, el, el déficit y hay otro también hay también otro elemento que es la especulación con la, los títulos de la deuda hemos visto eh, lo que pasó por ejemplo en grecia o, o, y, y, y lo que pasa con las agencias de calificación que, que con la, la, la, las notas que, que otorgan a un país están amenazando el país y están presionando al país porque, lo claro, los tipos de interés se van disparando y, y están ahogando el, el, el país y eso, bueno, podemos cuestionar la legi legitimidad de eso. ¿Por qué pasa eso? y ¿Por qué los ciudadanos tienen que pagar eso? Tal vez eh, podemos decir también que cuando un país está en una situación muy mala como Grecia, recibe una nota eh, peor y, y sube los intereses tiene que ver con el pago directo de los intereses de la deuda sí sí y, y, por ejemplo no sé si por ejemplo el caso de españa tuvo su, su, una calificación eh, peor que antes de la crisis lo que desemboca directamente a una subida de sus intereses eso sí. y quería también volver a, en el tema de los impuestos eh, sobre el consumo uh -huh. porque dijiste que era un impuesto muy injusto, quizás podríamos e explicar en por qué esos impuestos injustos van aumentando mientras los demás eh, se van reduciendo desde décadas como los impuestos a, a las altas rentas o Sí, sí es eh, es una política que, que comenzó en los años eh, 80 con lo que se llamó la, la bueno la, la ola de neoliberalismo empezada, empezada por Thatcher y, y Reagan en los Estados Unidos y en Gran bretaña y todos los todos los demás países de deeuropa eh, hicieron lo mismo elive y por ejemplo, es muy injusto, porque si decimos que es un 10% eh, el IBA sobre una, un, una familia que gasta casi todo su dinero en consumo, eh, digamos, 100% 10%. de, de su ingreso va al consumo, no puede uh -huh. ahorrar dinero, no puede investir in, en nada, lo, lo gasta todo pues paga un impuesto de 10%. Mientras que un, un, una familia rica con, con ahorros y todo, que solo gasta un uh, 10% de, de, su, de su ingreso en la en, en el consumo, claro que para, para esta familia casi no es nada pagar un 10% en algo que, que pesa... Uh, muy poco en su, uh -huh. en su presupuesto entonces es, es uno de los más injustos y es justamente este tipo de este tipo de, de impuestos que, que van subiendo, como uh -huh. van subiendo también los, los precios de los servicios públicos del transporte público que quien los utiliza uh -huh. la, la gente humilde la gente que, que tiene que tomar el metro o el bus para, para uh -huh. ir a trabajar no la gente rica